Tras de la madrugada nace el día en mi balcón y te despierta. El sol trepa por tu pelo y dibuja en tu perfil sombras perfectas. Isabel, Isabel, por ti cantan los luceros y el olor de la mañana. Se confunde con tu aliento. Isabel, Isabel, por ti se detiene el río para que la ves tu cara y sientas que ha amanecido otra vez. Te veo poner la mesa o tomarte algún café, que te reanime. A las siete en punto el cine y vuelta a casa otra vez, con paso firme. Isabel, Isabel, por ti va existiendo el día y por ti se mueve el viento. Que en tu falda se encaprichia Isabel, Isabel, por ti se abren las persianas que indiscretamente mira al paso por sus ventanas. Isabel La noche va apareciendo poco a poco en mi balcón Y tú te duermes Un hilo de luz de luna se despide con su adiós discretamente Isabel, Isabel Por ti se ha apagado el día y un olor a madrugada se desprende de la brisa. Isabel, Isabel, por más que la vida cambie ser el canto de tus días, tus horas y tus instantes, Isabel.